A ver, el que quiere arrancar, cualquiera. De ahí empezamos a charlar. Bueno, eh, principalmente decimos la voz de los trabajadores dentro del, del Consejo deliberante, así como nosotros en, en lo que es eh, la nación, la provincia, en, en diferentes. El ejemplo de, de Raúl Godoy en Neuquén, este, nuestras listas están pobladas de, de trabajadores y de, de docentes trabajadores de la industria este, y además compañeros de, de organismos de derechos humanos este, y esto es lo que nosotros creemos que le hace falta a Mar del Plata la voz de los trabajadores porque la, la voz de los empresarios ya está nosotros decimos que cualquiera de las opciones patronales que en este momento están disputándose la ciudad de Mar del Plata son lo mismo eh, a la ciudadanía le ofrecen lo mismo eh, a, así que bueno nosotros es eso, la fuerza de la juventud la fuerza de, de, de las mujeres y la fuerza de los trabajadores como dice nuestra lista eh, chicos, bueno, ambos militantes <coughs> en derechos humanos eh, desde hace un tiempo largo eh, estoy buscando una nota con la cual quería arrancar que tiene, ahí está. en Villagés se salió la policía comunal a la calle ya hoy fue el primer día de trabajo eh, de, de la policía comunal sabemos que se viene una acá eh, en Mar del sí, Plata. Sí. Eh, ¿Por qué la importancia de tener un militante o dos militantes de derechos humanos o lo que fuere sí. eh, dentro del Consejo Deliberante, más con la presencia fuerte de los aparatos represivos en, en, en las calles del Partido General de sumado a lo que se viene, se viene más todavía? Tenemos Prefectura, Gendarmería, eh, tenemos la Policía Bonaerense, la Policía Federal, y ahora vamos a tener la Policía eh, local, la Policía Comunal. Sí, mira, en primer lugar. Para nosotros es un orgullo enorme tenerlo a Marcelo, que es, no solamente es un trabajador, un trabajador de la construcción, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, o antes creo, para, para, este, para, ir, a, para la, ir a la ruta, que está haciendo una campaña militante sí, impresionante, increíble. que está yendo a todos lados, este, que, que, bueno, que está haciendo un gran esfuerzo. Eh, no, para nosotros es un, un orgullo en, pero enorme, ...y que se multiplica a lo largo de toda la lista... ...yo creo que hay pocas listas que pueden mostrar... ...hablando en derechos humanos nada más... ...la calidad que tienen nuestras listas... Hay pocas li ...la tenemos a la abogada Julio López... O sea, no, no, como ...que va como vicepresidenta... O sea, no es, ...son listas con una calidad... ...enorme que a, para todos nosotros... ...y sobre todo los militantes de derechos humanos... ...es un orgullo enorme... Eh, ...de cara a lo que vos decís... Eh, ...el tema de, de que... De ...un, un este, candidato a presidente... Eh, que no hizo nada por la educación no hizo nada por la salud pero este, a la policía la fortaleció con más y más patrulleros y, y más policías en las calles y demás que es, todos sabemos que eso no resuelve para nada el problema que, que, que, que sufrimos de, de, de la marginalidad social eh, a nosotros nos parece que Que, que, que esté un, un militante de, por los derechos humanos como Marcelo que es un tipo que salió a, a enseguida a um, denunciar al, a los policías por el gatillo fácil como el caso de Tomás Pérez ahora que, vamos a hablar, tuviste presente ayer, ayer con la familia claro, que, que salió este Un, un, un militante de, de derechos humanos que salió de la, de, de, cuando Rocío vino a, a nuestra casa de hijos, nosotros estábamos ahí este, y vino con la denuncia de, de su padre, Marcelo este, salió inmediatamente, la acompañó. Eh, sin ningún otro objetivo que colaborar con su causa, uniendo a, a, a todas las fuerzas militantes, y se sumaron todas las fuerzas militantes de la ciudad. Rocío Girard. Eh, que decir el, caso el, Rocío que Girard el caso de Rocío Girard. El, el caso de Rocío Girard nace, digamos, eh, empieza a tomar un embale eh, que termina con el, con el papá de Rocío, con el papá, con... Eh, sí. con el violador preso, sí. eh, de Rocío preso dentro de la militancia de, sí, eh, de sí. hijos. Allí empieza a, sí, a pero... tomar lo que tendría que hacer el Estado, digamos. Sí, eh, sí. Hijos toma la, la, la posta que el Estado tiene que haber tomado. Exactamente. No, no solo eso, sino a Marcelo, a Marcelo eh, contestándole a, a, a los políticos de turno, como Rossi, ¿te acordás? que, sí. <risa> este, que, que lo habían, que, que lo habían este, querido figurar, ¿no? Nosotros ahora colaboramos con Rocío y qué sé yo y este y la y, y lo increpó en ese momento sí Decir. Marce, no, esto quería preguntarle, ¿crees que el caso de, de Rocío, interesantísimo lo, lo, lo, traerlo a la mesa ahora eh, de, despejó un montón de, de cuestiones que se escondían en torno al gobierno nacional eh, y con respecto a los derechos humanos? Eh, a partir de lo que pasa con Rocío eh, digo, no, pará, mucha gente empezó a ver que la cuestión no era tan derechos humanos sí. eh, digo, ¿crees que fue eh, más allá de las denuncias constantes de agrupaciones eh, como hijos Mar del Plata Alto Valle y otras más que van por afuera del gobierno nacional, que también está constante constantemente denunciando eh, lo que es la convivencia de quienes vienen de, de, del último golpe y siguen laburando eh, en el Estado. Digo, ¿Crees que esto fue también importante para que mucha gente se dé cuenta que la cuestión no era tan así? Sí, sí, yo creo que sí. Eh, a nosotros nos comprobó, nos comprobó que no estaba el aparato represivo, o sea que está en pleno funcionamiento. Eh, mirá, cuando leía, leíamos la causa de Rocío, Nosotros nos empezamos a... Eh, se nos empezó a, a, a leer la sangre cuando leíamos y los testimonios de Rocío eran muy similares a los de muchas compañeras que han pasado por los campos de concentración. Este, los métodos que usaba su padre eran, eran similares. Y, bueno, eh, el tipo es de contraespionaje, o sea, significaba mucho. Pero además ten, tenía 41 años. O sea, tiene... Eh, y, y esto da por tierra todo esto que vienen diciendo eh, que, que los derechos humanos dentro de la fuerza eh, han, han hecho que los, los nuevos efectivos de la fuerza cambiasen y así como esto vemos eh, que, bueno, sin ir más lejos esto pasó, o sea, nosotros vivimos de cerca acá en el Mar de Plata eh, el caso de Julio López es otro caso este, la, las fuerzas represivas no estaban desarticuladas ...y esto es lo que hace también... Es, ...es la misma fuerza... ...la que hace desaparecer a Julio López... ...como hoy tenemos un caso de Gatillo Fácil... Eh, el, ...el de Tomás... ...así como... ...no nos enteraremos de muchos... ...de, de, de muchos casos... Este, que, ...que quizás... ...porque los pibes de los barrios ya... ...lo tienen como... Su, es que ...asumido, normalizado. normalizado... ...este... ...yo, viste que laburo en la construcción... Eh, ...yo, nada... Te, te, tengo un, un chico eh, eh, el negro decimos. Eh, el, el negro está acostumbrado a que la cana lo, lo pare o sea, es así y él, él eh, por más que yo le digo que eh, nada, fijate si querés hacemos algo él ya, está, ya lo tiene como incorporado, porque es su forma, es su forma de, de vivir este, desde muy chico por ser morecho, la cana lo, lo, lo paraba le pedía documentos, ahora que encima Que, que está sucio, que la está del la laburo, pasa lo mismo. Entonces, la convivencia pertiene no, de Roma, Marcio, porque uh. es, es interesante lo que planteas eh, para poder compararlo con la convivencia de distintos organismos de derechos humanos con el Estado Nacional. Uh. Eh, el Estado es el único capaz de, de, de violar humanos. los derechos humanos. Es, es el encargado de brindarlo, por ende es el único encargado o el único con la posibilidad eh, de, de violarlo. Eh, el hacer oídos sordos, a estas cuestiones, es clave para que eso vaya creciendo la violencia institucional es un día a día en los barrios en los barrios eh, más humildes con distintos aspectos que son encasillados la gente pobre, eh, socialmente marginada cuestiones de género eh, de sexo, digo, eso es así está estructurado, eh, ¿crees que la convivencia de los organismos de derechos humanos con el Estado eh, tienen que ver con hacer oídos sordos a estas cuestiones que pasan en todos lados? y sí porque nosotros somos los que tendríamos que denunciar eso, o sea la denuncia para todo esto, ¿no? cuando se habla que las denuncias no sirven, que siempre se denuncian las denuncias sirven este, cuando vos sos consecuente con las denuncias este, y cuando vos no denuncias no, no, no, no pones evidencia a ese estado que, que, que está eh, violando también hoy los derechos humanos como, eh, eh, como, como lo hizo antes eh, hoy se violan los derechos humanos eh, cuando vos llamás al regional sí. y te digo porque me pasó eh, con un primo y no fue hace mucho me pasó eh, hace 15 días 3 o 4 días después que se inauguró el Lupa y le responden que no lo pueden venir a buscar porque solo hay dos ambulancias en el regional y, y que no estaban en ese momento disponibles entonces yo miro y digo eh, 500 patrulleros nuevos mandacioli eh, y hay dos ambulancias eh, hay 10.000 policías más eh, y los techos de los colegios se caen a pedazos y se caen a pedazos de verdad no no es no es eh, no es verso no es que nosotros denunciamos eh, porque estamos en campaña es es una realidad los pibes o sea estar en hijos a veces también lo que o sea, bueno uno eh, anda militando permanentemente y, y te vas por ejemplo en este momento los pibes secundarios eh, es, están organizándose y denunciando Ya, eh, o sea, ellos están tomando eh, las riendas del asunto están denunciando que los colegios eh, se les caen a pedazos, que no tienen gas hay 20 colegios sin gas estamos en, en julio eh, y se acuerdan ahora que, que tenían que revisar el gas eh, les prometieron la banca 25 y les tomaron el pelo, entonces eh, esa es la lógica que queremos nosotros cambiar desde mi partido, o sea, desde la izquierda la lógica de decir, bueno eh, no, a los pibes no se les toma el pelo hay que escucharlo ¿por qué le tomas el pelo a los pibes? y cuando vienen los empresarios de, de, de, de los colectivos a plantearte que que a vos eh, que no les alcanza el, el, el, el boleto eh, algunos con algunos atenuantes bueno, algunos te dicen no, yo no creo que tanto pero le terminan subiendo el, el, sí. el boleto ¿no? y eso en convivencia con eh, que es terrible ...con la... Eh, ...con la burocracia sindical... ...que va y, y, y... ...para los colectivos... ...bueno lo hacen los muchachos... ...los muchachos laburan... Lo, lo, ...son rehenes de eso... Lo, los, ...los choferes... ...los que paran ahí al frente... ...los que los mandan a... ...los presionan para que paren... ...es, es el sindicato... ...la burocracia sindical... ...este... ...y, y están laburando para, para... ...para los empresarios... ...o sea, es, es terrible... ...y don, entonces... Esta es la lógica. A los pibes no los escuchás, a los pibes le tomás el pelo. Este, les decís que les vas a dar 7 minutos en la banca 25, 7 minutos ¿De, con, estás, ¿en serio 7 minutos? 7 minutos, y no se lo dieron la cuestión de los pibes eh, de hecho, el, el, el, cuando no le dieron la banca 25, no, nos llamaron los chicos y fuimos lo que empezamos desde la claro. mañana a, a agitar un poco esto de que los pibes lo habían verdubiado, como se dice habitualmente haciéndolos ir al eh, al cohete, igual ahora se usa mucho reunirse con los empresarios del pescado ¿eh? Sí, también. Sí. Eh, ahora, ahora está eh, sí. de moda el tema de los empresarios sí. del pescado eh, de eso vamos a hablar porque tu hijo <coughs> es desaparecido militante de la pesca. Sí, eh, uno sí. de los que dejó el cuello eh, por, por defender lo, los derechos de, sí. del obrero. Una cosa que quiero agregar eh, a, a, a, esto, a esto del tema de derechos humanos y, y, y, este, y nuestra, nuestra propuesta ¿no? desde el PTS en el Frente de Izquierda, este, con Nicolás del Caño a la Cabeza, con Miriam Bregman como, como vice de, Este, que es la abogada de Julio López. Digo, nosotros eh, eh, pensamos que... Eh, eh digamos que este gobierno que se hizo llamar el gobierno de los derechos humanos por haber bajado el cuadro de Videla y por este, haber derogado eh, las leyes de impunidad se quedó muy corto en toda, su, en toda su política de derechos humanos y demostró no ser tan de derechos humanos cuando reprimió en LEAR cuando reprimió la, eh, en diferentes protestas sociales cuando se reprimió los CUOM hoy, hoy eh, tenemos también ese, ese problema todavía este, prendiendo fuego Este, la, la, la espantosa moral de, de, de, de la política argentina que, que se hizo que, que se hizo este, bandera de los derechos humanos cuando realmente no este, no es así Entonces, eh, para nosotros, nosotros para ofrecer, digamos, como propuesta, nosotros llevamos a un hijo desaparecido como Marcelo, que además no es solamente un hijo desaparecido, porque hijo desaparecido hay un montón, sino es un hijo desaparecido que militó siempre por los derechos humanos, que denunció cuando tenía que denunciar a Milán y no se cayó. Digo, porque es cierto, algunos, algunos organismos de derechos humanos, nosotros tampoco vamos a ir en contra de ellos, este, algunos organismos de derechos humanos creyeron en, en otras propuestas, creyeron en la propuesta del gobierno, la, la propuesta del supuesto gobierno de los derechos, humanos eh, pero tuvieron que callarse algunas cosas y lo tuvieron que hacer este, conscientemente, nosotros eh, creo que, que, que la propuesta de llevar a, a un militante de derechos humanos que nunca se cayó eh, me parece súper valioso y es una gran propuesta para todos aquellos que, que salimos el 24 de marzo este, a, a decir este, que, que, que se haga justicia, a pedir que, que nunca más pase esto de los 30.000 desaparecidos Entonces me parece... Sí, y que básicamente... Bueno, perdón, a veces me sale también el militante adentro. Digo, y que no creamos solamente que los derechos humanos arrancan al 24 a las 0 exacto. y que terminan al 24 a las 12. Eh, sí, ¿no? sí, que exacto. acá eh, hay cuestiones que son todos los días, ¿no? El hecho de pagarle dos mangos a Mango un tipo que está fileteando pescado y que se entumece los dedos en el frío sí, sí. Eh, y que cuando se le corte un dedo lo tiras a la calle y nadie sea capaz de ir a hacer una inspección seria eh, en esa empresa y decir, muchacho acá hay que poner en blanco a 300 tipos eh, y, y darle un, un bienestar... O darle eh, las cuestiones que luchó toda la, toda la vida los trabajadores de la pesca para que trabajen seis horas y para que tengan trabajo asegurado. Eso también es una inversión de los sí, derechos sí. humanos por parte del Estado, dejándolo ausente. ¿no? De, de, digo, no, no estando presente eh, en esa pelea diaria eh, me, me voy a la pausa, así que aguantame que seguimos charlando después, Hernán vos te, so, te so vas a ser, bien. Hernán nos abandona eh, a lo que decía recién Hernán, también vamos a sumarle que eh, segunda en, eh, eh, como precandidata a diputada nacional está Alejandrina Barri, eh, sí. también que eh, segundo en eh, precandidato por la quinta sección también a diputado está César Román el profe que me gusta decir a mí, trofe, César Román no. un ex detenido, eh, y Marce como bien nos nombraban recién, como primer candidato a Marcelo Roland. Yo te trato como si tuviéramos un caso. <risa> primer candidato a concejal. Pausa entonces y volvemos. Dijiste algo a la mañana que no es del todo correcto. <risa> Vení, Benny, Benny, esta tarde, esta tarde es para excusa. Tarde para excusa. Bueno, quedamos, mirá, nos quedan media, media, media hora de programa nada más. ¿eh? Y, y vamos cerrando ya la, la nota con Marcelo, que es el primer candidato a concejal eh, por el PTS dentro del Frente eh, de Izquierda. Eh, Marcelo, ¿cómo la, ¿cómo la ves Mar del Plata? Eh, vos mejor que nadie, eh, la, la, la caminás, la recorres, la laburás. Digo, ¿cómo estás viendo Mar del Plata en todos sus sectores? Eh, bueno, en los barrios, eh, nada, el, te el tema salud... Y educación es, es, es, es re importante y es el donde más eh, hay, falencias hay. Este, ya, yo, por ejemplo, me atiendo, o sea, lo puedo decir por experiencia propia, me atiendo en el, en el sistema público. Eh, para conseguir un turno en el famoso SEMA, eh, o sea, vos lo conseguís al toque, pero te atienden a los seis meses. Y es de verdad, o sea, no es que te estoy mintiendo. Eh, después bueno en el regional seis eh, meses por colapsado sí, porque no da basto porque se les canta no, no se sabe por qué no el problema eh, básicamente que es lo que está pasando en lo que hemos dialogado nosotros a veces que preguntamos con di distintas personas que trabajan tratamos de hacer una, una especie de, de, de, de, sondeo. De, de sondeo es falta de personal eh, pasa lo mismo en el, en el con el UPA El UPA se inauguró, pero la realidad es que para inaugurar el UPA se saca personal del regional. O sea, que en realidad vos agra agrandás, hacés más edific un edificio más, pero el personal no, no, no lo acrecentaste. Eh, entonces, bueno, te quiero comentar otra cosa terrible que pasa en el regional. Eh, ahora hay muchos policías, porque, bueno, por el tema de la inseguridad, que se quejaron... Eh, el, el policía cumple funciones de, de enfermero a ver, si yo, claro o sea, si yo voy yo me salgo corriendo o sea, te lo cuento y es por eso lo puedo decir porque lo viví o sea no, esto lo tiene el frente de izquierda cuando nosotros decimos que un eh, que, los trabajadores? Que, que nosotros tenemos que ganar como los trabajadores estamos convencidos porque de, es la única manera de nosotros vamos a, no nos vamos a alejar de, de, de lo que conocemos, de lo que somos, no, no, no hacemos política para llenarnos de plata. Bueno, te comento. Vamos con mi primo, el policía determina, o sea, vamos a la antigua guardia, y el policía, el policía determina que tenía que ir a Lupa. O sea, yo no lo quiero de policía, ya sabes. Pero aparte no sabe qué es lo que tiene eh, el. Policía. Pero la culpa no sabe lo que tenía que hacer. Este, a él le dan una orden, le bajan una orden. El tipo le dijeron, bueno, tenés que ir a... Todos los que viven acá tienen que ir a lupa. Lo que pasa es que mi primo eh, llega a lupa, lo llevamos a lupa, lo cargan en una ambulancia y lo vuelven a llevar a, a, a, a la guardia. ¿Por qué? Porque estás poniendo en un lugar a un tipo que no sabe. Ahí tiene que estar un enfermero, tiene que estar a, a alguien que sepa de medicina, que sepa derivar a las personas al lugar que tienen que ir. Sí, te, tengamos en cuenta que la presencia del policía ahí tiene que ver con el círculo vicioso del cual estamos hablando. Eh, la gente va y la violencia se genera a partir de, la, de lo que están generando. Es decir, es. va hasta cuatro horas y media para que te tienen una eh. fractura, hace si un momento de agarrar y que le rompe la cabeza eh, a desea. cualquiera. Sí. Eh, y y pobres los doctores y, lo, y los enfermeros sí, sí. que laburen ahí. Pero la verdad que es así. Eh, eh. Si vas con un dedo cortado, estás seis horas eh, con una infección terrible porque te estuviste ahí dando vueltas con el dedo colgando, digo, agarra a cualquiera y le rompe la cabeza. Sí. Sí, sí, o sea sí. que el policía está por una cuestión de falta de, de buen laburo de seguridad. si vos buscas un médico en eh, la guardia te van a decir que están en los pisos porque obviamente el tipo está en los pisos y en la guardia este, si buscas un policía encontrás hay 5 o 6 te lo puedo asegurar y vaya cualquiera este, que están Bueno, refuerza eh, la teoría que decía recién, que hay más, cada vez más policía eh, eh, y menos inversión en salud y en... Claro, no, eh, pero la uno, se ve en la, eh, uno lo ve diariamente. O sea, cuando uno camina la calle... Yo no la camino porque me dedico a caminarla. Eh, yo no salgo a tomar mate con, para, para, con la vecina para ver qué me dice la vecina, qué me cuenta su barrio. Yo vivo en el barrio, que es el, eh, en el mismo barrio que vive la vecina y tengo mi hermana vive en otro barrio, eh, mis amigos viven en otro barrio. Entonces... Eh, es más fácil vemos la realidad. Eh... ¿Voy a decir que Mauricio no vive en el barrio? No, no para... <risa> evidentemente no. Si no, quiere... claro, no necesita <risa> ir a golpearle la, el, a tocarle el timbre a la vecina para que le cuente lo que le pasa. O sea, por eso nosotros decimos, o sea, no puede ser eh, que Pulti gane noventa mil pesos. Este Bueno, no, tiene, bueno. Tiene, perdón, tiene que ver digo, con una de las propuestas también del Frente de la Izquierda, ¿no? de eh, que cada uno de los funcionarios, en este caso el concejal, gane lo mismo que gana un docente, un, docente, un trabajador, ¿sí? O, ¿sí? O, o como fuere, que no gane 50, 60, 70 lucas sí, sí. Por, por mes. Eh, Marce, eh, por el puesto, por el puerto, quiero decir, perdón, por el puesto, por el puerto, bueno, eh, has pegado una vuelta, sí. eh, tan caros los sentimientos tuyos y sí, obviamente de todos sí. nosotros, eh, tenemos ahí grandes amigos militantes uh -huh. eh, que a diario nos cuentan la, la problemática que está sufriendo. Eh, digo, no me interesan los empresarios, los empresarios que han siempre no, pagado. Sí, sí. Eh, acá es saber cómo la están pasando eh, los laburantes de, bueno, del puerto. Ahí tenemos otra lógica, que eh, por eso es importante la, la, la palabra o la fuerza o la denuncia de la izquierda dentro del Consejo Deliberante. Cuando los empresarios del puerto van a golpear las puertas del Consejo Deliberante, eh porque necesitan un subsidio, enseguida sale el intendente, el intendente llama al gobernador y el gobernador al presidente y enseguida el subsidio está, más tarde más temprano lo consiguen pero la, la necesidad la realidad del obrero del puerto sigue igual y además y va con, yo hoy estaba pensando ¿no? Eh, va un poco con la propuesta esta que a veces nosotros decimos entre nuestras profetas decimos bueno, eh, toda empresa que cierre que pase a control obrero ¿no? y parece, a veces la gente te dice no, pero eso es imposible no, que el obrero no está capacitado y yo le digo a los obreros eh, están capacitados solamente hay que, hay que entender y, eh, y creerse y sacarse de encima, este mote que nos meten de que, ha creer, que, que les nos les... han hecho creer que no estamos capacitados y mira yo bueno, además de mi viejo ¿no? bueno, conocemos al polaco gente de, de, de memoria portuaria eh, y siempre me acuerdo del, del convenio 161 del año 1975 donde los obreros pasando por encima a las burocracias sindicales y ni que hablar llevándose puesto a las patronales y llevándose puesto a, a lo que había que llevarse puesto eh, logran que, que, que, se, que se lleve adelante este convenio que entre otras cosas lo que dice el convenio es bueno Pedir las 8 horas de laburo, eh, estabilidad laboral. Eh. Estabilidad laboral, para, vamos a detenernos porque hay cosas que son importantes. Para la gente que escucha fileteros hora 4, fileteros hora claro. 8, estabilidad laboral es todo lo contrario. Es asegurarle al trabajador eh, una determinada cantidad de horas de laburo y una cantidad de días. Sí. Eh, esto, esto pasa a partir de... De la, ley, de la ley no, de la ley de cooperativismo exactamente claro. que terminan eh, llamándolos cuando quieren porque figuran dentro de cooperativas que no existen sí, sí. Que, son, que son ficticias perdón Marcia que te interrumpí este, no, no está bien porque vale, vale la aclaración o sea básicamente hoy un tipo se levanta a las 3 de la mañana a escuchar la radio, la radio. a ver si labura el otro día es, es una cosa que es el equivalente a ver si come claro es, es una cosa ilógica es, es, es una locura y, y, y, y los subsidios van al empresario Bueno, entre otras cosas, en este convenio hablaba de que el, el filetero no estaba obligado a, a procesar una pieza más de, de menor de 35 centímetros. O sea, vos fijate lo visionario que eran esos compañeros. No, eh, estaban cuidando el recurso porque era su, o sea, nadie va contra sí mismo. Solamente, o sea, los empresarios sí porque no van contra sí mismos claro. van contra, contra el obrero ¿qué le importa? si el tipo se acaba el recurso el tipo cierra la planta cuando no le dan más subsidio y se va y los tipos han sido o sea nosotros estamos subsidiando a los, a los mismos tipos que fueron capa, capaces en su momento de tratar mediante eh, el golpe militar y el genocidio de imponer cuando no lo pudieron hacer porque los obreros se organizaron de imponer su política ...o sea... Eh, no, ...no... ...si uno le pregunta a cualquiera de esos compañeros... ...que quedaron de esa época... ...sabe que más de una vez... ...los milicos entraron a las... A, a, ...a las envasadoras... ...y presionaron para que se... ...para que dejaran de... ...para que se pusieran a laburar... ...o sea, hicieron de patrones... ...este... ...y hoy, si nos venimos a los años 90... ...en los años 90... Eh, ...se vendieron todos los permisos de pesca... ...o sea que permitieron que se terminara el laburo en tierra. Sí, eh, hay, eh. hay inclusive un sindicalista denunciado que hoy por hoy es eh, integrante de la CTA eh, como entregador, ¿no? Claro. Que es Villaola, está denunciado por, por compañeros de aquel momento. Se crearon, como, o sea, como... de, desaparecieron... Eh, hoy está concentrado en, en, tres, en tres nombres está concentrado el puerto. Eh, se han... Eh, crearon la... en los 90 se creó la, la, la ley de, de Pymes, que favoreció a todas estas cooperativas, que no son lo que proponemos nosotros, nosotros no. proponemos eh, recuperación bajo, obrera, claro, no, no, bajo no, no. control obrero el ejemplo de Sanón, de Burman y todas, Exactamente. Tantas, Alcoyán, tantas empresas que fueron recuperadas y, y eh, se, han, se ha puesto o sea se denigra aún más al, al, al laburante, que yo com, como vos sabés Maxi, laburo en la construcción Pasa, pasa frío en la construcción pero yo el, el día que, que pasó lo de IF-8 que, que fue esta e, e, esta envasadora la habían tomado sí. lo, lo, los, los obreros los trabajadores porque no, o sea, la, la, la China le, los había dejado en banda, no les quería pagar y entrábamos a observar se me metía el frío por, por las rodillas sí. la, las manos o sea, es, es tremendo laburar en esas condiciones donde a los tipos tienen que pagarse el cuchillo, tienen que pagarse los delantales la bota de goma es, es, es una locura nosotros estamos permitiendo eso, o sea, nuestros políticos atienden a los tipos que generan eso porque, ¿para quién cortan el... el El, el pescado. ¿Lo cortan para, para las grandes empresas? O sea, no, no los portan, eh, eh, lo exportan los muchachos. La verdad que empresarios pobres no van a ver nunca. Claro. Lo pongan, a, a, sí, se los puedo asegurar. Eh. Eh, empresarios pasando hambre no van a ver nunca. Eh, Marce, gracias por haber venido. Bueno, eh, sí, muchas gracias. Eh, lista 1A, renovar y fortalecer el frente. Estamos hablando del PTS dentro del frente de izquierda. Eh, Nicolás del Caño, vamos como hago siempre, vamos a abrirla para leerla entera. Eh, Nicolás del Caño, eh, presidente de milan Blackman Vice. Eh, Claudio Dele Carbonara, como... Eh, precandidato parlamentario del Mercosur, junto a Andrea Datri, que nos visitó hace poquito también, eh, una militante feminista de, de, de antaño, la generadora, la creadora de Pani Rosa De Pani Rosa eh, Cristian Castillo, primer candidato a diputado nacional, junto a Alejandrina Barri, la segunda, Carla Lacorte eh, y Ariel Iglesias. Carla Lacorte, que... víctima de gatillo fácil. Este... Es eh, candidata parlamentaria del Mercosur. Uh -huh. eh, Cristian Castillo, candidato a gobernador, junto a Darío Javier, el Poker Mosilla, que es eh, del... Del no de, de craft, de craft de, del alimenticio. Eh, Victoria Libertad Martínez de Reñaga primera precandidata a diputada provincial por la quinta sección, Gustavo Vicini precandidato a intendente y Marcelo Roldán, primer precandidato a concejal. ¿eh? Y voy a nombrarlo porque está el profe César Román, sí, que es sí, un tipo que yo aprecio era. muchísimo, un ex detenido en la provincia de, de, de Entre Ríos, generador de, de una causa en aquella provincia que está parada, que lo está haciendo sí. eh, muy de cerca, pero lo, lo quiero nombrar porque es un tipo que yo aprecio muchísimo. Eh, gracias, Marcelo, bueno, por abranido, bueno. a vos, Armando, a Beto, que están acá. Eh, lo mejor para el domingo. Ya está, ya no queda más nada. Queda relajarse y, y sí, esperar. Que sí, se... va a haber algún acto algo de cierre o de acá en adelante o, o ya está terminaron uh, nada no en el local vamos a estar en el local eh, sí 29 sí. 28 para todos los que quieran retirar las boletas y, y, y hablar con los candidatos ¿Y y ¿Y fiscalizar y, por supuesto, este quiere? para que puedan fiscalizar y ayudarnos con todas las escuelas porque nosotros este, hacemos en contraste con la campaña millonaria ¿Cuánto de, pagan de, por fiscalizar? <risa> por <risa> ahora cero estamos cobrando <risa> <risa> eh, este, y el y, domingo van a estar ahí en el Sí. El sí. si me dejas Maxi un, un último agradecimiento a todos mis compañeros de hijos de la agrupación que en forma individual no no en, no digamos mediante la agrupación sino en forma individual que está muy bien porque es lo que nosotros este predicamos permanentemente eh, apoyan apoya mi candidatura eh Eleonora que ha hecho una, una una carta muy emotiva así que Nada, un agradecimiento que para mí es muy importante que mis compañeros con los que estoy todos los días este, sientan que eh, soy, un, digamos, una buena persona y que, que puedo hacer un... Eh, que, que estoy y en un buen lugar, y, qué sé yo. Básicamente que esto sería importante. Que eso estés, es importante eh, para mí en lo personal, ¿no? Eh, eh, así que bueno, gracias muchas por gracias. por haber venido y por todo. Eh, Pausa y volvemos. Perdón, nos excusamos unos minutos. Ya volvemos al aire de FM de la Azotea 88.7. Comunicación Participativa.